Estamos en vivo, claro, acompañándote en esta jornada a las 10 y media de la mañana y vamos a continuar con el tema que nos ha convocado en estos últimos días, que es precisamente la discusión que tenemos, ¿eh? a ver si, si está bien o está mal, a ver si hay que cambiarlos o no hay que cambiarlos. Estamos hablando, claro, de estos caños que tienen asbesto cemento que traen el agua potable a nuestros domicilios. Para charlar sobre el tema, vamos a, eh, co hemos convocado del Foro Ecologista de Paraná al doctor Daniel Berseniasi. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por, por darnos esta nota, doctor. ¿eh? Bueno, no, no, no, no. bueno, como recién le preguntaba para contarle a la gente, ¿usted es doctor en...? Yo soy bioquímico de acá del Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná. Tengo dedicación... Exclusiva al sector público, me dedico fundamentalmente a la epidemiología social y, y hago algunos estudios de campo respecto de agrotóxicos y de ecología urbana, que es lo que más nos interesa, uh -huh. por los daños que las ciudades hoy provocan a sus habitantes y, sí. y generalmente lo hacen tal en silencio, a pesar de la grandilocuencia de sus resultados, que es necesario comenzar a decodificar el por qué nos enfermamos y por qué estamos acostumbrándonos a enterarnos de las enfermedades que antes eran de los viejos en niños y jóvenes. Uh -huh. Claro. Doctor, bueno, lo hemos eh, contactado para que nos cuente un poquito este, cuál es su opinión sobre el tema de, de caños que transportan agua potable para el consumo humano de sí. los llamados caños de asbesto cemento el Fibrocemento, el clásico fibrocemento Exactamente Bueno, esto es un tema que hoy en el mundo ha tomado muy en consideración Sobre todo porque los principales fabricantes del mundo Hoy están siendo enjuiciados en un juicio que va a ser memorable E histórico de Turín en, la, en Italia uh -huh. Por los daños que provocaron sus fabricaciones Y sus usos en el mundo entero Y particularmente en las proximidades de las fábricas de arrestos de de la de la de la ciudad de Turín uh -huh. eh, esto es la, la familia Schindler de Suiza y, y un señor belga y ambos eh, Stefan Simigeini y el eh, el empresario belga hoy están eh, siendo eh, eh, enjuiciados de, de, de, de delitos civiles y penales, es decir que van a, ser, van a ser, tener que hacerse cargo de indemnizaciones muy fuertes, pero a su vez pueden eh, ir a la cárcel por su vinculación y connivencia con esta fabricación que en su momento fue advertida y no reconocida por sus fabricantes de lo dañino que podía llegar a ser como que lo fue para la salud humana y hoy hay 5.000 demandas alrededor de 5.000 demandas que se pueden constituir en 25.000 demandas millonarias en euros que tiraría por la Tierra, por lo menos lo que dicen tener de capital familiar, eh, dejaría de ser una de las familias más adineradas del planeta. Todo esto por fabricar productos de eh, asbesto cemento? cemento. Sí, sobre todo la fabricación de los asbestos que después se mezclaban. Pero esta gente es la... Es la La fábrica Eternit, nosotros uh -huh. tenemos claro. bastante familiaridad con ese nombre porque eran los, los, los nombres de los, de los tanques que muchos todavía uh -huh. tenemos en nuestras casas uh -huh. como resultado de esa suerte de inercia y, y convivencia eh, descuidada de este tipo de productos al punto tal que hoy cuando se tira abajo una casa que puede tener asbestos en sus, en sus eh, entramados eh, constructivos no hay ninguna legislación que ordene tomar medidas precautorias, ni con el personal de, de la demolición, ni con el personal que va a trabajar sobre los restos de la demolición, ni con los barrios y poblaciones próximas, no, hay, no, está, no está normado eso, es decir, nuestra legislación tiene una, un altísimo vacío en este sentido que se paga muy caro en salud. Bueno, y sí, la, sí. Eh, las organizaciones gremiales, es decir, la UOCRA, por ejemplo, debería tomar en sus entre sus motivos de, de, y razones para eh, la defensa de sus afiliados y sus trabajadores, estos temas, este tema de la demolición, por ejemplo, de, de, con una no estudiada composición de lo que se va a demoler, produce enfermedades muy serias, desde la vestosis, la silicosis y tantas más, que se llevan la vida de, ese, de, esa, de esa persona eh, 10, 15 o 20, 20 años antes, de lo que sería una muerte natural. Pero eh, estas cosas no están comprendidas por nuestros legisladores y, de hecho, tampoco eh, procesadas y, y reflexionadas por nuestra justicia, ¿verdad? Por claro. nuestro Poder Judicial. Claro. Bueno, si recién te enganchás con la radio, estás escuchando al doctor Daniel Berseñas y del Foro Ecologista de Paraná, Bioquímico. Este, full time, trabajando allí en, en un hospital público y también un luchador sobre el tema de la ecología. Y doc, eh, doctor, eh, ¿qué sucede cuando tomamos agua de caños que están hechos de asbesto cemento? Bueno, los asbestos eh, son, eh, son considerados principales cancerígenos del mundo. Uh -huh. Es decir, esta es una de las cosas que eh, el, el andar equivocado de una... Eh, al, al comienzo de una ciencia que celebraba las, los descubrimientos y los ponía a, a rentar económicamente antes de hacer un seguimiento de, lo, de las posibles consecuencias de las no deseadas y de, de, de, de, la presentación de la moneda por el lado de la cara pero nunca del lado de la cruz y, esto, y estos sí. son los, los, los grandes este, eh, las grandes deudas que tienen muchas de las fortunas del mundo con eh, los que fueron eh, protagonistas silenciosos y sacrificados de la construcción de esas fortunas, construidas a expensas del dolor y la muerte de tantos. Uh -huh. El asbesto es un, un principal componente de, del ambiente que transitamos eh, con capacidad carcinogénica, por eso hoy está prohibido y por eso hoy está enjuiciado. La vía inhalatoria ha sido la más señalada, pero... Eh, la, la mucosa de la inhalación, la mucosa de la vía respiratoria, que es la que se impacta más fácilmente porque las fibras de asbesto son las que están más fácilmente liberadas eh, en el aire que en cualquier otro tipo de eh, sustancia o, o medio, eh, tienen tanto impacto sobre la célula que después pueden degenerar como la fibra de asbesto que por vía digestiva puede alojarse en un intestino o en un pliegue intestinal. Es decir que Los, ...con los asbestos, como con cualquier sustancia cancerígena... ...no se puede chacotear porque la vía de ingreso al organismo... ...sea principalmente señalada por un lado pero no por el otro... ...porque el organismo es uno solo y, la, y la, el devenir, el, el, el, el tránsito... De, esas, de, ...de esos componentes dañinos eh, no tiene una precisión matemática... ...como para decir si entra por un lado es, es dañina y entra por otro no es tan dañina, o no es dañina, podrá ser menos, eh, podrá ser menos eh, eh, frecuente la presentación en la vía digestiva que en la vía respiratoria, porque el principal eh, modo de ingreso que tienen los asbestos en, en cualquier organismo vivo eh, con capacidad respiratoria es la vía respiratoria por su volatilidad. Pero pero la, la, el ingreso porque se desprende de una pared, de una, de una tubería que transporte, agua, que transporte aguas de ingestas, eh, de hecho que también es, es jugar a la, a, la, a la ruleta rusa, es decir, estamos chacoteando a ver qué pasa, si tengo o no la suerte de que pase directamente por la luz, así como entra, sale, o pueda quedarse alojado en un pliegue, del, como les digo, de todo el tracto intestinal o digestivo y generar una carcinogénesis futura, es decir, generar un, un, una degeneración celular a futuro, que esa es una de las, este, es una de las, de los salvoconductos, de las coartadas que tienen estas sustancias. Como los futuros son a veces 10, 15 o 20 años después de la exposición, eh, quienes practican esta, quienes ejercitan o construyen sus economías y sus dineros a base de este tipo de daños, nunca son señalados, son difícilmente señalados salvo cuando hay gente que se empecina en defender la vida, como pasó con Paco Puche, por ejemplo, que es un gran luchador español que ha emprendido una batalla por la defensa de la vida y en contra de los Arrestos y poner en evidencia después de años de seguimiento el impacto terrible que ha tenido en la, en la ciudad, en la ciudad particularmente de Turín y en las ciudades que han sido también eh, expuestas a este tipo de productos, fundamentalmente construidas con este tipo de productos sin ningún tipo de... de de prevención, uh -huh. así que eh, eh, arguir de que la vía respiratoria es la única vía que puede dañarse por la, por la eh, ingesta de asbesto, por la vía inhalatoria, porque el aire del vehículo es una eh, expresión de una temeridad enorme, de una irresponsabilidad inmedible y en todo caso de una complicidad que alguna vez tendrá que rendir cuentas a, a, a, a sus víctimas o a los descendientes de sus víctimas. La verdad, doctor, que me ha dejado este, eh, más que conforme con lo que ha dicho, porque uno, después de tanto leer este, y es lego en la materia, lo dice a esto, y que usted me lo confirme, y que precisamente sea... Es como si usted hubiera escuchado, la, los, los, es como si usted hubiera escuchado los argumentos que dieron para defender estos caños. Realmente, claro. porque es un argumento que se repite a lo largo de el ancho y el largo de, de este globo terráqueo Porque siempre es lo mismo, se dice ¿no? que el asbesto es malo si se respira Pero no lo es tanto si se lo eh, ingiere por el, el aparato digestivo Así que la verdad, le quiero agradecer mucho que nos aclare esta cuestión Porque es el eterno machacar de los que defienden estos caños, eso que acaba de decir usted, realmente este, es así. Parece que usted hubiera escuchado la nota que le hicimos el otro día a, a la persona responsable de este tema, ¿no? Claro, lo que pasa es que eh, las líneas de, de, de argumentaciones para eh, darle permisividad a todo esto que nos ha hecho tanto daño y seguirá siendo mientras sigamos eh, eh, gestándole los ocultamientos... ...muchas veces en una incredulidad de, lo que, de, lo que, de las advertencias... ...porque estas advertencias las hace el mundo entero... ...si usted se va a alguna dependencia seria... ...no hablemos de lo que están coimeados... ...o lobiados por las empresas o las corporaciones... ...para hacerles decir a los científicos las cosas que ellos quieren... ...pero si nos vamos a lugares en donde estas cosas se hablan en serio... ...y les propusiéramos una convivencia con las cañerías... ...que, que le transportan el agua que beben en sus mesas de estudio... ...y de reflexiones con las fibras de asbestos, eh, nos sacan la patada o nos enjuician y nos meten en, en, en una posible eh, ruta de, de, de, de condenas con, con, que se paga con, la, con cárcel, porque mm. es ni más ni menos que un asesinato silencioso. Claro. Yo no creo que tenga nadie intencionalidad de asesinar a nadie, pero se convive con esto, porque no se creen las advertencias. Hay un principio internacional y también nacional, asimilado por la legislación argentina, que es el principio precautorio. Si nosotros tuviéramos la sospecha de que hay una pared, la sospecha, no la certeza, la sospecha que hay una pared que hay que derrumbar, que tiene fibras de asbestos y alguien demandase de que se haga un derrumbe eh, controlado para evitar la volatilidad o la incorporación de esas fibras en algún tipo de producto que pueda ser ingerido, tiene derecho a exigirlo legalmente porque el principio precautorio obliga a, pre, eh, a, a, a priorizar, por sobre todas las cosas, el derecho a la vida de quienes, eh, de quienes hacen el reclamo que el derecho a la ganancia de, qui de quienes quieren ocultarlo. Sí. Y a su vez el derecho a la ganancia de quienes quieren ocultarlo es una expresión de una mezquindad y también de una irresponsabilidad enorme de ellos mismos, porque en nombre del dinero que pueden acumular en sus bolsillos, están arriesgando no la vida del vecino, que ya sería un crimen, sino que además arriesgan la vida de su propia familia. Uh -huh. los, los, los, los derechos ambientales, los derechos difusos de quienes eh, transitan espacios que están amenazados por algún componente, no reconocen apellidos, fortunas, ni eh, ni alambrado no sé si me explico sí claro seguro ni, fron ni frontera enferma, la enfermedad degenerativa por por el daño ambiental es una enfermedad que ha democratizado no del todo porque es cierto que la vivencia de mayor proximidad a los focos de, de contaminación hacen más más vulnerable a los a los más expuestos por proximidades pero tarde o temprano los, el golpe lo reciben lo recibe la, cualquier ser vivo que ande eh, en el alcance y hoy en los tiempos que vivimos no hay distancias que pongan a salvo a nadie mire lo que pasa en Japón claro. que hoy preocupa por la radioactividad de los peces mar, de mar a las, a las costas que se abastecen en América o en, o en, en, en, en la zona del Pacífico a 10 o 12 mil kilómetros de distancia claro. cuando se quemaron los, los, los, los pozos de la guerra de Kuwait El, el humo del petróleo quemado llegó a las costas del Atlántico en los Estados Unidos y produjo una crisis de, epidemiológica de asma. Entonces usted se da cuenta que hoy las distancias en estos temas ambientales dejaron de ser relevantes para pasar a ser como puentes de transmisión que solamente demandan más o menos tiempo para la llegada y, y la afectación. En el tema de, la, de los asbestos particularmente que nos tocan, como tantas otras cosas, Esto es un problema de tiempos, o somos capaces de asumir responsablemente de que hay que cambiar, aún a costa de costos, claro. lo que tenga que cambiarse, o seguimos conviviendo y eh, familiarizándonos con la mala noticia de que se enfermó un niño de 5 años con un cáncer impensado, o un joven de 19 con un cáncer en testículo también impensado. Uh -huh. Entonces, estas son cosas que o las comprendemos y aceptamos la tarea eh, poco grata de tener que asumir costos y gastos no previstos, pero que en realidad eran lo que teníamos que hacer, es mucho más relevante cambiar una tubería de transporte de agua de ingesta a una ciudad que tiene en su composición eso, esa cañería con asbesto que inaugurar una, una ruta. Uh -huh. Mire lo que le estoy diciendo. Sí, seguro, seguro. Sin embargo, la ruta permite cortar las cintas y cambiar los tubos posiblemente no lleve ningún corte de cinta, ningún aplauso y pocos votos, uh -huh. hasta que quienes votamos seamos capaces de comprender el valor de la vida y la significación que tiene, poner a salvo nuestra ingesta y no tanto el aplauso por la, por la, por la autopista, y ahí entonces estaremos inaugurando o estaremos metiéndonos seriamente en un camino diferente y en una vida diferente, que va a ser mucho, más, eh, eh, mucho menos... Eh, sorpresiva, malamente sorpre sorpre sorpresiva cuando nos sorprende una mañana un dolor inesperado transformado en una enfermedad eh, irreversible cuando hacemos la consulta. Doctor, la verdad que me ha dejado sin palabras. Eh, no, bueno. Otra de las consultas que, que hacen nuestros oyentes a la radio y que se la quiero trasladar es qué hacer con el... El 99% de las casas en las que vivimos tiene estos eh, tanques de asbesto cemento. ¿Qué sugiere usted? Mire, eh, tar, en principio no entrar al, al tanque como se sugiere, también en esta eh, poca advertencia holística, integradora de los saberes, como para poder tomar precauciones y entender en dónde o con qué tipo de movimientos andamos. Eh, no subirse a los tanques, que con este tema del dengue o de las, o de las eh, eh, enfermedades coli colibacterianas, eh, pro se propone muchas veces de las áreas de la salud subirse a los tanques y hacer un, un raspado y una limpieza muy fuerte de superficies. A esas superficies, si tienen asbesto no hay que tocarlas. Es decir, que a los tanques hay que hacer un lavado si se, se teme algún tipo de contaminación, eh, bacteriana con una, una una concentración necesaria no su, no no mayor y después un enjuague suficiente como para hacer un barrido eh, importante de de, de de remanentes de la bandina pero no subirse a un tanque y quedar satisfecho de ver, después de haberle pasado un cepillo de acero o un un buen cepillo de de, de, de cerda dura para limpiarlo y dejarlo reluciente, porque eso es lo que desprende las fibras que facilita y, y aumenta el desprendimiento de fibras que son dañinas. Así que para empezar, si no vamos a cambiar el tanque porque económicamente nos demanda un dinero que no disponemos, eh, no, no, no, no hacer esos, esos lavados que uno cree que lo hace en nombre de sus hijos y en realidad está haciendo daño sin querer a sus hijos. Sí. Pero lo otro es que deberá disponerse de un presupuesto suficiente como para que todo ese material, en algún momento, sea encarado como una tarea de la salud pública. Y, de, y se comprenda de que debe invertirse el dinero que se tenga como una, una obra pública, la, la nueva obra pública en nombre de la salud de la población, será cambiar los tanques. Claro. Y que tendrá que subsidiarlos o si sea, hay que subsidiarlos de algún gobierno local o, o provincial o nacional. Y hacerle comprender a los gobiernos nacionales, provinciales o municipales de que estas son las obras públicas que, que insisto, no tienen la posibilidad de festejar con una eh, liberación de palomas, un corte de cintas o una celebración con luces y, y destapes de corchos. Pero son de las grandes obras que necesitamos para comenzar a mejorar y transitar definitivamente hacia un entorno, hacia un hábitat que nos devuelva la, lo, lo, lo más naturalmente posible las condiciones para poder no sorprendernos mal con enfermedades in, inesperadas, que son las que acontecen, y cada vez con más frecuencia. Doctor, le quiero agradecer muchísimo, no sé si le, le gustaría agregar algo más, pero no, este, este la verdad... el concepto de la, de, la, sí. de la obra pública, sí. eh, a partir del reconocimiento de que estas son obras para la salud de la población, eh, me parece que te, nosotros necesitamos que se refuerce permanentemente el eh, cambiar la tubería de una ciudad o cambiarle los tanques a la población de la ciudad porque se reconoce que ahí hay un factor de riesgo, un desencadenante un determinante de la enfermedad que no queremos en nuestra niñez en nuestra juventud ni en nuestra vejez es una obra pública que hay que asumirla como tal habrá que tomar la decisión política previa a discusión y conversación pública con la población que la población sepa que lo que creía que tenía resuelto que era el, el, el, el tanque de su, sus depósitos de agua para la provisión de su casa, en estas condiciones y en el nuevo conocimiento que hoy se tiene, que no es tan nuevo, pero que hoy empezamos a tenerlo en poblaciones como Saladillo o en cualquier lugar del país que tengan estos problemas, este, este saber hoy nos lleva a reflexionar y a tomar decisiones que pueden ser costosas. En realidad, en términos de la vida, son chirolas al lado de lo que la vida vale. Seguro, seguro. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y bueno, eh, la verdad que quedó, queda abierta la posibilidad de que los volvamos a contactar, sí, porque este, seguramente por algún otro tema también vamos a, a pedirle su experimentada experiencia como miembro del Foro Ecologista de Paraná, Bioquímico, este, lo? lo sabemos estudioso y experimentado en las luchas ecológicas, así sí. que muchísimas gracias por, por su palabra. Muchas gracias también a ustedes por, por poder tener estas conversaciones que no son siempre habituales y además los medios a veces retasean porque tienen que cuidar muchas veces su, su carpeta de, de, de, de anunciantes porque, porque temen de que algún anunciante pueda eh, sentirse molesto. En realidad hoy es una convocatoria que hacemos a los medios y a los anunciantes a que no abandonen a esos medios cuando esos medios toman estos temas con tanta seriedad, con tanta responsabilidad y con tanta insistencia que es la que se necesita para que estas cosas cambien. Así que también a los anunciantes les pedimos que asuman de otra manera el tener que tomar medidas y que en todo caso val valoren que por ahí los medios hacen que la decisión política que se tome también sea favorable para los anunciantes, porque los anunciantes tendrán también la posibilidad en un gesto de convivir con la decisión política de hacer... Por ejemplo, no sería lo mismo vender un tanque que cambie un tanque de saladillo a tener que vender muchos tanques que tendrán que tener otro precio para poder hacerlo accesible a las arcas públicas. Entonces, en, des en el desarrollo de la economía del, del negocio que van a negociar los tanques, está también el negocio de la salud y la población, y está el negocio político. Ojalá la política eh, ganara votos y ganara las adhesiones en decisiones políticas como estas que ponen a salvo la vida de la población. Uh -huh. claro. Doctor, un saludo gigante a la distancia, un saludo para Paraná, y muchísimas gracias para, por atendernos. Bueno, un saludo para todos Saladillo, que la gente que conocemos de allí es gente que hemos aprendido en muy poco tiempo a amar profundamente por su sinceridad, por su gesto, por su manera. Uh -huh. Así que también les dejo yo un saludo muy fuerte. Gracias, eh. hasta luego. Chau, ahí estábamos charlando entonces con el doctor Daniel Berseniasi. Este, bueno, realmente lapidario lo que dijo el doctor Berseniasi. claro, la nota la vas a poder volver a escuchar las veces que quieras y seguramente la vamos a volver a repetir por la radio, por las dudas que alguien que tiene que tomar alguna decisión no la escuchó. Este, así que el doctor Daniel Berseniasi, bioquímico de la ciudad de Paraná, miembro del foro ecologista, militante, estudioso, experimentado en la lucha ecológica y que ha logrado un amparo, este, entre otras cosas, que ha generado jurisprudencia eh, en la cuestión que tiene que ver con los desmontes ahí contra el, el gobierno provincial de Entre Ríos. Así que realmente le quiero agradecer muchísimo a Alberto Aguirre de ECOS, que nos hizo el contacto para poder charlar con el doctor Daniel Berseniasi, que ha sido realmente una fuente de iluminación ¿eh? y demostrar que eh, cuando Monetti me dice que sea serio, soy serio mucho, me lo tomo muy en serio y este, vamos a seguir escuchando voces que van a hablar sobre este tema y van a demostrar que no estoy loco, <risa> que lo que decimos por la radio es como es. Por ahí no es el tiempo ahora de que tomemos conciencia sobre esta cuestión. Pero a medida que vayan saliendo a la luz casos de cáncer, casos de cáncer, y dale, y dale, como va pasando de a poco, al final de cuentas, La realidad se va a caer sobre la cabeza de quien corresponda y la obra la van a tener que hacer. Cinco minutos para las once de la mañana. Nos vamos a la pausa, luego vendrá el humor aquí en la 106. Presentó Nueva Tienda Los Vascos. Toda la zona se viste y se calza en Nueva Tienda Los...